Facing their responsibilities either on their backs or on their knees There are ladies who just simply freeze and then turn away And the widows that refuse to cry dressed in gods are humble time Be taught to keep their legs up high in this vicious cabaret At last the 1998 show The ballet on the burning stage The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poems scroll Upon the front of page There's a policeman with an honest soldier A scene whose head is on the pole He grunts as he fills his pride ball With feeling of a need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 The few, the poor, the the comedy divine. The bulging eyes of puppets, strolled by a string. This fills and chills and goes 'round Sing songs and surprises. There's something here for everyone. Reserve your seat today. This mischievous delight. Muy muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que Tea ahora mismo sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada. Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que Tea ahora mismo en el www.radiocuca.org. Mesmo puede haber, siente que no ahora mismo, ni siquiera en el radio ni, ni, ni sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada. A lo mejor lo que están haciendo y es sentir un podcast, eh, eh, un podcast que descargaron de archive.org. de cualquier manera, de, de tu esos, todas esas posibilidades que hay, ¿eh? sea lo que sea lo que lo que estáis haciendo, estáis sintiendo radio cuca la radio libre dubieu y nada más, y nada más, ya no es que estáis sintiendo radio cuca la radio libre dubieu, ya que estáis sintiendo, ¿eh? estáis sintiendo anedonia. que hoy no sé por qué me parece a mí que está eh, a ver saturando. siéntese mejor ahora. ¿eh? A ver subo aquí un poquín más, un poquín más la música de fondo. Sí, me mejor ahora. Que sí. Y es que te, tenía tenía el potencial ¿eh? el, el Bueno, el father que dicen los que los que saben de esto, el father del, del micrófono subió subió hasta arriba. Y que, joder, como la semana pasada no pude hacer programa porque no me sonaba el micro, no sé, eh, eh, misterio, porque, porque después vino aquí uno que sabe del tema y sonaba y, y sonaba y bien. Eh, pero bueno, eh, maldiciones, maldiciones que, que tiene uno. Esto de ser anedónico y ser miserable, que es lo que conlleva toda una, toda una serie de maldiciones. Quiero arrancar la, la noche. voy a agarrar la, la costumbre de no sé de, de saludar a gente ya sé que llevo diciendo unos cuantos programas de que voy a saludar a gente al principio y no lo saludo más que si me acuerdo al final <risa> pero bueno oye a ver ya sabéis lo que pasa aquí que el programa y entre de lo que cabe hago lo que quiero ¿Mm? y si quiero ser incoherente ¿eh? Pues ya sabéis que no tengo ningún problema, que para incoherente yo, ¿eh? yo soy el más incoherente del, del mundo. Y si digo una cosa y, y, y luego no la fego bueno, pues joder. Miráis a ver, seguro que hay un montón de profesionales de la ¿eh? de la locución radiofónica en otras radios, hay muchos. tal la ser, tal la COPE, tal la RPA, ¿eh? Sentís cualquier radio de esas y seguro que son más serios y cumplidores que yo. ¿Mm? Bueno, para esta noche sí que quiero eh, arrancar el programa mandando un par de saludinos a un par de, de personas. En concreto, un es el mi amigo Segundul Selectu, eh, Segundul Selectu, que, que me dicho que de ese mes en cuando siente el programa este, hombre, pues pues que menos. Y además, además Segundul Selectu eh, está haciendo una cosa guapísima, que ye eh, renovar la, la página web de Radio Cuca Y sobre todo, lo más importante, volverá por ahí un chat. Volverá a meterse mi me gente en el chat después de tanto tiempo. Hombre, eh, teniendo en cuenta el vallón que pega toda la gente... na meu una miu ausencia que marchó casi todo el o sea ahora ya esto pasó de tener un sentido de descarga de tener uno una docena o dos bueno oye en fin que vamos a qué vamos a hacer pero bueno sí que lleve verdad que joder que si ese chat ese chat dio muchas alegrías muchas alegrías porque valió me pa bueno pues uno pasa saber ver que había gente que que sentía esto de una manera eh, habitual, toles el manes sintiendo anedonia, que ya sabéis que a mí no me, no me da mucho más aquello, más eh. que no me da mucho más aquello que nadie sienta este programa, lo que no tengo ye mm, como objetivo, eh, el, el ganar sintientes en que la gente siente este programa, ese eh, no ye el mío objetivo. Pero bueno, ya, una cosa que de manera mm, secundaria vamos a decir porque no es el objetivo principal pero coño que me fae muy feliz que la gente sienta sienta esto oye a través del chat conocía a la mi siguiente más el Johnson a la mi amiga Marie que desapareció. Desapareció seis años y medio, casi siete años después de que de de, saber de ella. Un miedo atroz. Mira, esta noche el, el programa va del miedo, pero podríamos decir que, que un miedo atroz. Cuando una persona desaparece un día para el otro y hay que, no queda otro que cuando va pasando tiempo ponerse en lo peor. Pero, pero siempre está ahí la, la puta esperanza, la puta esperanza que eh, y es lo último que se pierde, ¿no? Pero como decía un, un escrito que allí por ahí es un yeh, ni bueno ni malo, y es sencillamente lo último, que la esperanza y sería el último que se pierde, no ni una cosa buena, y es una putada, <ríe> según se mire. Bueno, no quería dejar de, de saludar también a los entiendes nuevos. No sé si estará ¿eh? por ahí el, el, el mi amigo Exposito, ya sé que no, te, no lo llamo nunca así, pero bueno, hoy ¿eh? apeteció. porque como soy mucho de poner eh, motes a toda la gente, ya sabéis que aquí no hay, no hay nadie, ¿eh? no hay nadie de, que yo cite que cite por el su nombre de verdad, ¿eh? ni siquiera si tiene un nomatu, eh, ni siquiera por ese nomatu, yo de otra manera. asina que el rapaz este iba a ser el expósito pero ella sabe el que enlle, ya a saber que enlle, el, el expósito si que está sintiendo esto pues oye un saludo un saludo enorme ¿vale? un saludín muy grande y bueno pues eh, esta noche ya que la semana pasada no, no fui quien por problemas técnicos a, a poder eh, Dar el discurso que ya tenía, previsto, pues pues, voy a retomarlo, voy a retomarlo. Lo que pasa que no va a ser igual y seguramente es imperdible. Ya sabéis que yo vengo aquí abro micro un poco más, a hablar y entonces claro, no tengo yo un guion, un guion que pueda seguir fidedignamente, que pueda ser replicable de una semana para otra. Pues, pues cuido que no. Lo único que sé que tengo ya la temática general de la que quería hablar. Ya sabéis que soy mucho de proponer shogunos, ¿vale? Eh, el shogun aquel que os puso un día de. ah, eh, a seguir aquí en Polacay. ¿eh? Que ya, ya sabéis que, que yo así. en antes de, de ayer el, el hombre de la multitud. Por cierto, que. Cuando hablé de ello, hay 15 días, decía yo, el genio de la multitud, después, pues, no, coño, el genio de la multitud, y un, y un poema de Bukowski, poema de Bukowski, que está muy bien, ¿eh? pero de lo que ella estaba hablando ya era de, de seguir a extraños. Que es lo que lo que aparece reflejado en el relato de Edgar Allan Poe, el hombre, podemos a decir el hombre porque que yo sepa no hay, hay torno al asturiano, vamos a decir el hombre de la de la multitud. Bueno, pues ese sigue un shoeking que tiene cierta gracia, ¿eh? tiene cierta gracia seguir. Yo lo que pasa es que ahora soy un poco vago, la gracia que tenés, oye, ponerse a seguir a alguien, a ver, eh, eh, ya sabéis, no nada, seguilo seguirlo. una noche ¿eh? en una calle vacía y oscura porque va ¿eh? eso puede causar ¿eh? si yo una persona miedosa puede causar cierta preocupación si yo una persona agresiva puede ser la vuelta y pegamos una paliza Dios, por qué me ¿eh? sigues pipa pipa esos cosas no, no ¿eh? sencillamente por el hecho de, de ir a mí lo que me preocupa es ir construyendo el relato ¿eh? Mira, pues para que para mirar este escaparate va a patar sitio, me can y pastivar y tal, pero joder, sin que se note, ¿entendéisme, no? También propunse lo de hacer una cosa poesía, pero sentaos, sentase en un banco, un banco del parque, no veu, tenemos la fortuna de que tenemos muchos bancos. Si estáis en otro sitio, pues pues bueno, podéis sentaros en suelo. depende de dónde porque Alguna, una vez que me senté en suelo, vino un, un, un señor policía a, a preguntarme qué hacía ahí, tuve que levantarme y marchar. Pero bueno, bien, en fin, bueno, bueno sentemos donde vos de la gara, joder, y si no quedéis de pie, que tampoco pasa nada. ¿eh? El que sea buen bozo pues que quede de pie, que seguro que, que aguanta, aguanta perfectamente, y miráis a la gente que pasa. e inventáis vos historias con la xente que pasa eso es un jueguito guapo tamén para mucheras y jueguito de de la nemo de de para entrenar la memoria pues facer por recordar las última hora del día facer por recordar todos los detalles de todo lo que pasó todo o día dende el sonido con el que vos despertaste si vos te despertaste con sueño no aunque yo lo primero que hiciste cuando levantaste estas cosas los sentimientos y otra cosa y otra cosa que también de en cuando me presta facer el el juego de de pensar en los en los sentimientos una vez hay tiempo aquí no sé si una vez o más seguramente más de una discusión ¿Acordáis vos de, de los momentos más felices de, de la vuesa vida? No digo acordarse de un momento que fue, ah, fue maravilloso porque en ese día gané no sé cuántos perros, o fue maravilloso porque ese día... No, no, de la sensación, refírome a la sensación. de ese momento en el que tuvisteis, no sé, yo no sé mucho de, de bioquímica, en dos descarga de qué, de adrenalina, de endorfines, de no sé, pero bueno, ese entusiasmo, seguro que de alguna vez sentisteis ese, esa sensación de entusiasmo, acordáis, yo contaba que, que los dos momentos que yo recuerdo, los que sentí ese entusiasmo, ese entusiasmo momentáneo, en, en un instante, que de repente ¡pum! pues te da el te da el subidón eh, yo sentido tengo dos acordancias de, de dos momentos felices uno ye eh, aquel que os dije, el más feliz de todos eh, y de niño de bebé yo no sé qué edad podía tener ya os digo fue en aquel en aquella en aquel sitio donde yo vivía en aquel personal que yo vivía que vivía estos los cuatro años <risa> no sé ya que tuvo que tuvo que ser antes de eso acordábame de aquello que os contaba de, de cómo mi dormitorio daba, daba al, al patio de luces. patio de luces por el que subía el ascensor y yo ve, podía ver los contrapesos del ascensor subiendo y bajando y, y por algún motivo el, el estar contemplando eso hacía feliz y no sé por qué tengo metido una tengo metido una cabeza un día un día en el que en el que Una noche, bueno, un día no, una noche, debía estar durmiendo por lo que estaba haciendo y era ver subir y bajar el contrapeso y, y la cabina del ascensor. Y, y acuérdome de que en ese momento estaba tan increíblemente feliz como posiblemente no volveré a atar la vida, ¿no? Y pues bueno, pues sí, una vez que, que, que en sin, en sin ninguna esperanza... presentéme a un, un concurso y, joder, cuando vi, veo las noticias de que me escolleran a mí, me cago en la mar, empecé a pegar saltos, literalmente eso, que dicen de pegar saltos de alegría, que paz que hay en metáfora, no, no, pues pues fue totalmente totalmente tal, así. Después también vos dije, eh, el último el último ejercicio, seguramente dije más cosas, porque yo soy muy de... De chueguinos, ¿eh? algo que entretenerse. <ríe> yo no me entretengo ni, ni, ni en ir de folilla con los amigos, ni en ir a comer fuera, ni nada por el estilo. Yo entretengo me solo en estos pijáes, ¿eh? pues, a ver, al final son pijáes. ¿eh? Yo entretengo me con ellos, pero son pijáes, como la, la copa de un pino, pues, pijáes enormes. Hay, eh, hay 15 días, decía pues yo, Hoy proponemos un juego, pero esta vez más macabro, ¿eh? Más macabro. Hoy proponemos que intentéis intentéis recordar las veces que tuvisteis al borde de la muerte. No necesariamente tenía por qué ser una colección de acordanzas macabres, porque ya sabéis que el finxo de todo aquello que yo os decía era bueno pues quitar un poquillín de fierro al de fierro el asunto, ¿no? <risa> Oye, pues mira, lo, lo de morrer o no morrer ya es la cosa más más fácil del mundo. ¿Cuántas veces estuvimos a, a punto de morrer? Bueno, igual igual nada más tuve a punto de morrer yo. Yo conté vos unos cuantes. La vez aquella de niño que, que travesé la carretera en bicicleta y que pues, si hubiera venido un coche, pues me hubiera atropillado y matado. La vez aquella que iba yo en coche y... y en una curva venía de frente uno que había adelantado en raya continuo y no sé cómo coño lo escribí ¿eh? la vez esa que me pasó una una piedra del tamaño de un balón de fútbol rebotando eh, pues, como un metro de mi cabeza en la, en la montaña bueno pues y de alguna, de alguna vez más pero bueno como lo conté hace 15 días no voy a contarlo otra vez <risa> digo yo no os parece bueno Esta semana ¿eh? y la semana pasada ya venía con esa, con esa misma idea. Quiero hablar de otra emoción, ¿eh? una emoción más. En este caso, eh, la emoción escollida va a ser el miedo. ¿eh? El miedo. Quiero proponeros que intentéis acordaros de situaciones en las que pasasteis miedo. No me refiero a un miedo sordo, Yo, de si, bueno pues muchas veces el miedo sordo el que no es miedo exactamente y preocupación y preocupación preocupación como bueno pues la que yo tengo ahora mismo porque no sé qué fue de, de la mi amiga preocupación que, que puede tener una persona pues que, que tiene falta de de trabajar ¿eh? Y, y, y tiene ese miedo esa preocupación por, porque ve que la situación está jodea y igual pierde el trabajo preocupación que tiene el que no tiene falta de ¿eh? no tiene falta de trabajar y por embargo pues bueno para lo mejor por esa preocupación por ese miedo entre comillas también porque luego vamos a quiero hablar de otro miedo más más gordo, diferente, pues a lo mejor no, tengo que aguantar aquí que, que, que sabe Dios cómo serán las cosas. Bueno, historias. Hay, hay, pero yo no estoy hablando de, de eso. Estoy hablando de esa situación, de eso que en Asturiano llamamos la yercia, ¿eh? el, el que de repente empieces a, ¿eh? a temblar de arriba abajo, el que sientas y si, no sé si frío es si ganes de cagar que pues sí también cagarse de mío coño pues claro tienes tanto mío que tienes ganas de cagar es verdad eso eso pasa curiosamente bueno pues yo ponesme como como tantes o tres o tres cosas a facer y yo digo de les veces que que más mío que más mío pasé y coño pues pescañeábame De que las veces que realmente sentí miedo, mucho miedo, fue de niño. De niño muy pequeño. De niño muy pequeño. Eh, no es tampoco una cosa tan sorprendente si, si lo pensamos. Eh, cuando es niño, cuando ña uno, uno pequeño, pequeña, una persona pequeña que lleva poco tiempo viviendo, pues bueno, cualquier cosa que experimenta, y mucho más potente sencillamente por el hecho de que experimento lo pocas veces qué sé yo vamos a suponer si tú tuviste fame nada más vamos a suponer un bebé muy pequeñín porque lloran los bebés cuando tienen fame bueno, uno porque llorar yo lo que saben hacer y <ríe> es la, la manera que tienen ellos de bueno de comunicarse de comunicarse mientras no conocen mientras no conocen tres o tres herramientas pero otra pues bueno también porque joder estás sintiendo una cosa que es desagradable está sintiendo una cosa que es desagradable y y entonces bueno pues como no tan fechos a sentir cosas desagradables y un mundo y un mundo pensarlo porcentaje porcentualmente una persona que lleva viviendo no más cuatro años el mundo Coño, pues el, el experimentar, por ejemplo, pues es una situación desagradable. Mío, ¿eh? vamos a poner mieu. Mientras media hora, claro, desde vaya, joder, llena más media hora. Coño, pero media hora de entre cuatro años no es lo mismo que media hora de, de entre cuarenta. Porcentualmente, estaréis conmigo, que no es exactamente lo mismo. Porcentualmente, y luego también por el tema de, de, de la costumbre, del hábito. ¿eh? Si ya estás hecho, ...a sentirlo, ya conoces ese sentimiento... ...y ya sabes que se pasa y tal... ...claro, un niño a lo mejor no sabe que eso va a pasar así... ...y es lo que decimos siempre de, de... ...por ejemplo, la gente que tiene perros... ¿eh? ...de cómo eso que dice que... ...bueno, no sé yo hasta qué punto... llega tan así, no, pero bueno... ...que ah, si tú marchas de casa... ...el perro no sabe si vas a, si vas a volver... Yo pienso que no llegue, eh, no llegue tan escena ¿no? porque el perro más o menos sabe, ¿eh? por la costumbre y por la repetición, también que, pues, que el paisano sale, paisano o la paisana sal de casa y de normal, cuando pasan una serie de horas, pues el paisano o la paisana vuelven a pecer. Supongo que, que los perros, perros y otros mascotes. perros perros y mascotes en general pues también estarán enterados de, de esas cosas y también no serán gelipollas como para, para, para un aprender no claro ¿no? aprenden igual que igual que aprenden los demás pues bueno los niños también aprenden y el aprendizaje en mente el aprender cosas cogniciones vamos a decirlo así no no lleven a mente el aprender el aprender la tabla de multiplicar ni en sumar, ni en hablar, ni a caminar destreces de también no y también aprender emociones aprender eso que nos dicen de, de, de hay que aprender a gestionar las emociones bueno pues aprender a gestionar las emociones y un, y un proceso totalmente normal y natural y, contrariamente a lo que dicen esos que se llaman coach ¿eh? dicen los coach que hay que aprender a gestionar las emociones eh, no amigo coach no es necesario bueno no es necesario a ver todo es necesario todos gestionamos mejor unas cosas que otras son más o menos pero aprender a gestionar las emociones pues es un proceso natural y como si un fisioterapeuta hay que aprender a higiene postural bueno pues sí es verdad pero la mejora de las personas esa higiene postural o ese esquema corporal por ejemplo Mira, mejor que la esencia eh, postural, que es una cosa que, que la verdad que, que fallamos bastante casi toda la gente, vamos a, vamos a decir, por ejemplo, el esquema corporal. El esquema corporal es saber dónde están los dos brazos, las dos piernas y, y, y cómo se mueven, dónde están cuando se mueven. ¡Pasa una pijada! ¿Eh? ¡Pasa una pijada! Bueno, pues hay gente que tenemos eh, la conciencia del esquema corporal bastante jodida. Yo no me pescancé de ello hasta que por ejemplo empecé a, a ir a, a sesiones de pilates. Entonces dije yo madre de Dios, pero pues, yo no sé dónde tengo las cosas. Le decía, me saca el culo. No me no, eso no, el culo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sacar? ¿Para dónde? ¡Joder, así! te que venir a agarrarme y ponerme para el sitio. Entonces yo decía, bueno, yo, yo, yo, yo qué sé, yo, que, ya que no sé dónde tengo el culo, sí, joder, tengo lo aquí atrás, aquí atrás abajo, a media altura, pero no sabía cómo meterlo, sacarlo tal. Bueno, pues pues eso, esquema corporal, conciencia corporal. En algunos casos hay que, hay que aprenderlo. Pues seguro que los coach, ¿eh? en algunos casos, bueno, no sé yo si son los, las personas más preparadas para... para enseñar ya a nada a nadie, eh, unos vendedores de, de fumo tremendos. Pero bueno, de, ya conocéis de sobra la, la mi opinión sobre... No, iba a decir sobre los magufaes. Mira, cambia mejor, si quieres, los magufos eh, que, que los coach. Eh, los coach, la, la autoayuda, todas esas estupideces... póname de bastante por las de muy de muy mala hostia, ¿eh? No hay que enseñar o no hay que no hay que enseñar a si son las emociones, no, a lo mejor hay gente que que no sabe, igual que yo no sé manejar bien mi esquema, conocer bien mi esquema corporal, no tengo muy buena conciencia corporal, pues bueno, a lo mejor sí que Pero, pero eh, no de la manera que lo hacéis vosotros, eh, eh, que, eh, amigos coach, eh, no, no de la manera que lo hacéis vosotros, porque apesta bastante, apesta bastante eso de. Mira, no era el tema de esta noche, pero me estoy encendiendo, y, y he hablar de ello y, y me enciendo, eh, Y enciéndome, enciéndome bastante. Estoy viendo ahora mismo un, un dibujo, el último dibujo. Calcontré por internet, ¿eh? de, de, que por fortuna hay más gente que, que opina como yo, ¿eh? y que, que no pueden ver el, el buen rollismo este, y que ¿eh? salía una diciendo ahí. ama lo que haces y eso estaba diciendo una paisana que estaba de rodillas fregando un váter ¿eh? y decía la estaba diciendo la limpiadora en cuestión cómeme el coño y pienso que ¿eh? que ya la respuesta más adecuada lo que pasa es que ganen una cantidad de perros los cabrones esos bueno en fin estábamos hablando de otra cosa no que ya era del mío de la, de la emoción de del mío que decía yo que como todas las emociones Eh, siéntese con más potencia cuando llegue un niño un niño un niño pequeño un niño pequeño llegue el, el que llegue más capaz de sentir con potencia tanto la, la felicidad como como la tristeza como como el miedo yo a veces tenía miedo acuérdome eh acuérdome estas movidas tenía miedo a que mi madre no volviera eh, Mira, estaba contando vos yo lo de los perros que seguramente aprenderán que, que bueno que, que el dueño volverá. Bueno, Carlos, espera, ¿eh? igual no igual tarde en aprenderlo, porque yo de niño tenía miedo a, a que mi madre no volviera. ¿sí? Cuando, cuando lo mejor yo pasaba de la habitual a la que volvía, aunque yo estuviera bien acompañado, estaba con los vuelos o tal, tenía miedo, un miedo a otro, un miedo otro. Y es verdad, hostia, tenía tenía mucho miedo. tenía mucho miedo en aquel momento claro lo de hecho son, son cosas que aprendes eh, ¿Eh? también acuérdome de una vez que tuve enamorado y todavía no había teléfonos móviles ostia pensaréis os de las generaciones nuevas madre de dios pero si si te has enamorado lo que quieres es estar en contacto con la otra persona y tal y vaya movida no sin sin una manera claro imaginaos ostia qué preocupación decía yo la otra ya me me cuando llegues sí sí y non te llamaba non te llamaba madre de dios hai pegado al teléfono sin poder ser de casa porque claro tú mira la movida llega agora antes por ahí y no pasa nada, y si ves que pasa mucho tiempo y, y no sabes de otra persona eh, enamorada o sin enamorar ¿no? de otra que tengas que saber llames y preguntas, ¿Qué, oh, ¿dónde andes? en tal sitio, oye, que el está ya está, ¿Eh? no pasa nada, pero aquella Pero bueno, aquello más que miedo y era la gilipollas del enamoramiento y este estos movides, ¿no? Seguro que también eso lo eso sentiste, son sentimientos muy típicos, más de la adolescencia, si quieres, pero o bueno, o no, o no. Eh, pues perfectamente uno enamorase más más tarde, ¿eh? y está y ta, y ta todo bien igual. Bueno, la, la cuestión que, que decía yo. en la que quería yo ahora meterme me más y como eh, cuando me puse a hacer este este chueguín de intentar acordarme de, de los momentos así en los que sintiera más más miedo bueno pues eh, resultó resultó que me pescancé de que de un tiempo esta parte de bastante tiempo esta parte eh, joder no siento no tengo sentido ese miedo Tengo sentido el, el miedo si sí, sordo que os digo, la preocupación, el, el joder qué será y tal, pero, pero de una manera así muy sorda, ¿eh? muy sorda. No volví a sentir el, el miedo, yo qué sé, ese, ese, ese miedo que te tenaz ese miedo de, de sudar, ese miedo de, de que te entren ganes de ganas de cagar. No, eso no lo, no lo sentí va a tiempo ya. Bueno, perdón, no lo sentí, no, sí lo sentí. pero le situaciones en que lo siento son unas situaciones que que en principio esto pero no tienen no tienen sentido, ¿eh? No sentido. Oye, querés creer, Que les veces es que un terror, pavor y tal ye con pesadilles. Sí, sí, sí. Con belés que se dice también, pesadilles. Sueños chungos, sueños chungos. Oye, que sí que sigo A ver, no voy a decir que tengo, oh, que soy de estos que tienen terrores nocturnos habitualmente, no me no. Eh, tampoco son terrores, eh, pero bueno sí, eh, joder, que las veces en las que, eh, en las que siento así una ansiedad, una preocupación, después esto de la ansiedad que debo con ello, que después voy a, eh, voy a, voy a volver. ...voy a volver al, al, al concepto... ...pero bueno, sí, las veces que siento... ...se ansiedad y terror... ...pues pescanseme que llegue en pesadillas... ...que pesadillas... ...que no vos penséis... Que, ...que me acuerdo yo de ellas... ¿eh? Ni, ni, ...ni de los sueños buenos... Curiosamente de, de sueños buenos no me acuerdo nunca, no sé si es que no los tengo, supongo que sí los tendré, porque soñar, sueñas siempre, todas las noches, ¿eh? soñamos todos, y yo me nada más una vez de pasos en Ramos, que suele ser a más de, de, de un buen sueño, de, de una de, de alguna pesadilla. Por cierto, ¿de ¿alguna vez eh, vos pasó eso, que se ve en las películas o, o tal, de, de, de, de, de tener... Un, un miedo tan enorme, un, un terror tan grande de despertar, ¿eh? de despertar gritando. A mí, pues, una vez, colegas, sí, pero bueno, de niño, ¿eh? hay un mogollón de años, pero sí, sí, pues, una vez. Además, sigo acordándome más o menos de, del sueño aquel. Ahora, me acuerdo a grandes rasgos y al me de, de, del final aquel que me hizo despertarme. Y era, un, y era una historia muy rara. una historia muy rara que no me acuerdo pero sé que había de algún tipo de bueno pues de algún tipo de peligro en un pueblo un pueblo un pueblo, un pueblo medieval de, de, de chozas y tal y yo vivía allí y sé que había de algún peligro que bueno sentábamos todos los vecinos del pueblo incluía la la bruja que supuestamente no era una bruja mala y una bruja buena y tal y, y acabamos con el peligro no me preguntéis qué peligro ya era que no me no me acuerdo pero es que al final del sueño tenemos todos na na casa la na casa la bruja y nada todos ahí ya celebrando que que acabáramos con lo que fuera que que era peligroso y tal todos contentos ahí tal y bueno fue marchando todo el mundo y y quedé yo nada más con la con la con la bruja en cuestión y ostia cuando quedamos los dos solos no sé qué estaba yo falando tal que miré para ella y, y acercaba ella iba acercándose ¿eh? se alimenté a mí con, con una sonrisa con una sonrisa malvada y, y si esto amenazador y, y en ese momento ...crecióme tal terror que desperté pegando voces si no vos lo digo ¿eh? sentí una ansiedad tan increíblemente grande ¿eh? que que que bueno pues pues lo digo empecé a a a pegar voces ya ves movidas que qué pasa no tiene sentido a que no bueno pues pues pues pasó Sigues sintiendo Radio Cucaracha. Sigues en el 107.3 de la frecuencia modulada o en el www.radiocuca.org. Sigue sintiendo la radio libre dubieu. Sigue sintiendo anedonia. Si ye 18 de febrero y son las 20 y 44, les 20 horas y 44 minutos de la noche, estás sintiendo esto en voto directo. Si llegue cualquier momento posterior al 18 de febrero, pues estás sintiendo esto en voto diferido. Y, y si ye, en antes del 18 de febrero y está sintiendo esto, y un fenómeno paranormal. Sella como sella está sintiendo al anedónico miserable que soy yo, falar del mío. Y no quiero yo dejar de contaros una anécdota, seguramente a vosotros os importa un pito, los mis alándotes, ¿eh? A ver, pero a mí me contarla, ¿eh? Ya sabéis que este programa es mío y feo lo que me da la gana. Y lo bueno que tiene la Radio Libre, no tiene publicidad, no tiene chefes, ¿eh? no tiene nadie que te diga lo que tienes que decir, ¿eh? como mucho no ni siquiera que digo yo como mucho dicen de lo que no de, puedes decir <ríe> una mierda que yo lo que pasa que a ver como de alguien venga aquí a hacer de algún tipo de discurso irrespetuoso pues eh, dañín seguramente vengamos y, y demos una policina una policía, a eh, ver eh, la primera vez para oye una palicina ahí eh, gorda que oh, joder que le sienta que le sienta bien pero bueno es pues, oye sencillamente pues si falan mal de, de otras races o, o, o falan mal de, de yo que sé oye machista o, o como esa que el otro día decía que el problema de todo y eran lo, los judíos y no pasaba nada en ¿eh? no una policía ni nada para ¿eh? pa, pa llamar la atención no me no, no bueno esas cosas aquí no, no, no dejaríamos que pasaren ¿eh? non echaríamos que pase somos como se dice intolerantes con os intolerantes pero aparte de eso en realidad cualquiera pode decir aquí lo que da la gana Ye nada más y nada más yo no soy ni siquiera partidario de prohibir a priori yo digo vos la verdad yo si si si viniera a que de alguien ...a hacer un discurso racista y, y lo argumentase de una manera que me convenciese... ¿eh? ...joder, pues, pues mira, oye, pues facese, ¿eh? pues facese... Que, ...a ver, considero lo imposible, <risa> imposible, no sé cómo coño se puede hacer un discurso racista... ...y, y, y, y que parezca razonable, pero bueno, lo mío sí... ...a lo mejor, pues bueno, una cosa que tampoco me parece tan irracional... Eh, y esa idea racista de lo que cabe de que cada raza tiene su sitio ¿eh? su sitio en el mundo que decir su país pero claro eh, en el momento que me que di, de aquí me dice eso como un absoluto me dice no, y es que no puede salir y el, el que sea negro y no tea en áfrica eh, bueno, pues, vendrá quien hice la gana <risa> una cosa y es que es un sitio natural digamos o donde viven la mayoría de la gente de tal ya en un sitio pero por eso que, que, no, que no puede moverse a otro si le da la gana Joder. al final y todo eso que cada uno pueda hacer la su voluntad sin interferir en la de los en el libre ejercicio de la voluntad de, de cualquier otro individuo En fin, yo, pues son cosas que pienso yo, la mayoría de la gente no lo piensa. ¿eh? Piensa que tiene que haber policía para pa controlar las cosas, que, que, que si no, no hubiera policía pues multas y estas historias, pues igual la gente imponía la mascarilla. Pues igual, ¿eh? no digo yo que no, no digo yo que no. La parte de la gente, ya sabéis, que está feliz siendo, siendo controlada. ¿eh? Simplemente estamos unos pocos raros que... quisiéramos montar controlados y, y tomar la, la nuestra voluntad en nuestras manos, ejercer la, la nuestra voluntad, que seguro que iba a ser mucho más duro y incómodo que, que vivir de rodillas. Pero bueno, oye. Pues a todo esto la, la anécdota que tenía yo, ...yo gana de contar. Llegué una que, que quise contar ya la semana pasada... ...pero que no, no me burlaba bien el, el equipo. Pues estaba yo un día en Xixón... ...por una serie de circunstancias... ...y acabé por esa serie de circunstancias... Mmm, ...presenciando, en, sin yo tener voluntad de hacer tal cosa... ...presenciando el, el desfile de, de máquinas aéreas de matar... la serie de circunstancias fue sencillamente que era verano y era un festivo un sábado o lo que fuera levanté de la cama vi que hacía sol y agarré un alza no tocar y fui Xixón o fui a lo mejor fui en tren no sé igual fui en tren soy muy dado ya lo sabéis de en antes de tiempos de la pandemia ahora ya hay mucho tiempo que no lo pego, pero yo era muy de ir Xixón a callejar es sin más Pues entonces yo agarré aquel día y fui a una calle Que yo lo que pasa cuando llegué que me topé con que ya era el día del, del desfile de máquinas de matar que volaban. ¿eh? Máquinas de matar de estos que anden por cielo, ¿eh? que según les ves, yo según llegué allí lo único que vi fue avionetes dando vueltas, haciendo piruetes. Bueno, un avioneta no necesariamente a lo mejor tienen por qué matar a nadie, ¿no? No, no, no, tampoco tiene por qué. Pero bueno, pues, sabiendo que, sabiendo lo que, lo que llega, y bueno, caminaba por todo el muro de la playa y de San de subí San y, y que si cada cuatro, cada cuatro metros, bueno o cada cuarenta, no sé, un puesto de, de militares ahí, diciéndote lo buenos que alistas de, de compra una gorra de, de, de, de la Armada, bueno, mierda. ¿Eh? todo basura y tal ya sabía esto lo que era pero de todas maneras bueno pues yo iba diendo por allí no voy a decir que, que me disgustara del todo pues bueno si sí. era prestoso ver a aquellas máquinas volando dábate el deja el resquemor de decir joder pero son unas putas máquinas de matar tan pensáis para pa matar bueno eh. yo iba calleando por ahí pero un, mo, un momento que nunca no pensara que hieren máquinas de matar ¿eh? que estaban haciendo toda aquella historia para pa, bueno pues como para pa pintar de, de, de rosa ¿eh? todo lo que hiera el, la industria de, de la muerte y, porque eso ¿eh? y eso que pues, si nos entendemos son máquinas de matar pensáis para matar que no mataron a idea pero tenéis mentales para matar, ¿entendéis? No son para llevar gente de un sitio para otro, tal, son para matar, básicamente para matar. Y si yo voy a llevar gente de un sitio para otro, yo para llevar a gente que mata de un sitio en el que están a otro sitio en el que van a matar, ¿entendámonos? Son para eso, son para matar, para hacer daño, para mutilar, para esas cosas. Pero yo todo eso sencillamente lo razonaba, lo razonaba. pero, pero no sentía eh, la emoción propia de, del miedo del miedo a morrer por culpa de aquellas máquinas. Pero sentílo. Hubo, hubo un momento, ya os digo, yo estaba viendo que habían avionetes, que es helicópteros, haciendo cosas, bueno, anda bien. Hubo un momento en que, en que llegaron caces. ¿eh? Caces, sub, F algo, supongo, la mayoría de los cazas se, se llaman F no sé qué, que si F-16, que si F-18, que si, decía yo la semana pasada, mientras todavía intentaba grabar esto, decía yo, ah, enteráis vos de, sin tiempo? preguntáis al, al programa este y al... Y ahora ya se, no sabía cómo se llamaba al, al de Despegamos, que ayer los veían por la tarde. ¿no? Entonces, llamáis aquí a Radio Cuca, ¿eh? y cuando vos ya el de Despegamos, decía, ¿cómo se llaman lo, los Fs? ¿eh? Las máquinas de matar voladores que, que empiezan por F y que vienen a sesión seguro que, seguro que esa persona lo, lo sabe, el compañero. Bueno, pues eh, cuando llegaron, hacían eh, un, un ruido atroz. un ruido bestial carros son motores de, de reacción el ruido ya era era bestial y entonces hubo un momento en el que en el que pude no sé por qué motivo experimentar supongo que que, que empaticé con lo que yo pensaba que sentirían pues eh, esas personas en, en siria o, o en libia o en cualquier otro sitio En guerra, cuando sentían ese sonido, cuando sentían ese sonido, sabían que, el, que lo peor no era ese sonido molesto, eh, eh, agudo, fuerte, que te reventaba los oídos. Lo peor era que ese sonido era la anticipación de otro que iba a venir después. Y ese otro que iba a venir después era. <coughs> era la explosión de las bombas. la parte que sí, que a lo mejor podía matarlos, podía matarlos a ellos, podía matarlos a la gente, podía matar a gente que querían. Qué miedo a otro que sentirse en ese instante. Qué miedo a otro ten que sentirse cuando está cuando llegando eso, cuando estás sintiendo que está viniendo, que está viniendo ese portador de la muerte, que va a bombardearte, que va a bombardear el, el sitio en el que vives. que a lo mejor te mata a ti, a lo mejor va a matar a la gente que quieres y no lle una probabilidad ínfima, lle una probabilidad muy grande y es algo que puede pasar con mucha facilidad. Ese momento cuido que lle cuando cuando sentí realmente miedo. Sentí mucho miedo, sentí mucho miedo en, en ese momento. A hacer un efecto guapísimo esto, acabar un cantar y, y arrancar el otro inmediatamente, pero bueno, como soy si un pifies tenía en pause el reproductor. Bueno, chavalinos, que esto termina, ¿vale? Esta noche acabó ya, que hay toque de queda y si no, no me da tiempo a llegar a casa, ¿vale? Oye, un saludo enorme esta noche para pa el segundo, segundo el Selectus, si estás por ahí sintiendo, sentiste esto, coño, pues un saludo muy grande. Si no lo sentiste, beh, saludo igual, joder. Oye, un saludo también para el Ana Básico, un saludo para pa el de la puela. un saludo muy especial para pa el Expositus si tú esta noche también sintiendo Anedonia. Eh, un saludo enorme que, que lo mandaré siempre a María, te a donde tea. tea Mientras no, no sepa de ella, pues pues yo seguiré mandando y el saludo todas las noches, todos los jueves. Y seguiré deseando eso, de, de que no nos mal ¿vale? Oye, que no nos de verdad, que la semana que viene te ha estos aquí, ¿vale? Venga.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 Pero te toca. Eres un carlucho, pero sabes ya que a la vida.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 Que no que no que no te toca no no no no no